El sueño puede ser una pesadilla que resulta en una indigestión o también una fuerza poderosa que le impulsa a marchar con resolución y firmeza hacia adelante, hacia su mañana. Pues bien, hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera otras nociones clave de la historia y de la palabra de Dios para explicar cómo usted puede echar mano de ese sueño y utilizarlo para impulsarle hacia el futuro. de su nueva serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, con ustedes el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para concluir su mensaje, sueñe, maximice su mañana hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy continuaremos con nuestra serie de lecciones, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, que es también el título de las grabaciones en discos compactos, y de la guía de estudio que ya está a su disposición. Usted puede conseguir estos recursos poniéndose en contacto con momento decisivo. Queremos que tenga toda esta información, porque estamos convencidos de que es muy importante para nosotros, como seguidores de Cristo, entender en realidad lo que Dios está haciendo y cómo Dios nos impulsa a proseguir hacia ese mañana incierto que contemplamos por delante. Dios está a cargo. No se ha ido de vacaciones. Todavía tiene el control. Podemos tener esa confianza, aunque tal vez no entendamos todo lo que vemos que sucede a nuestro alrededor. Ayer nos quedamos en la mitad de este mensaje en cuanto a sueñe, maximice su mañana, hoy. Hoy continuamos con el resto de esta lección. Así que abra su corazón y estudiemos la palabra de Dios.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 Por eso fue que Arauna ofreció regalársela. Le dijo, "Rey, esta es mi tierra. ¿Quieres construir algo ahí? Puedes tenerla, te la regalo." Pero David dice, "Según segundo de Samuel 24:4, no, sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada." Los grandes sueños son costosos. Si usted ha visto el cumplimiento de algún sueño, sabe de lo que estoy hablando.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 ¿No se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? El sueño de uno tal vez no incluya edificar una torre o ir a la guerra, pero presta atención. Hay con todo un costo que hay que pagar si uno quiere ver que se cumple. No entender ese costo de antemano puede hacer que se abandone el sueño cuando tropieza con el primer obstáculo. Dorothea Dix fue una mujer que entendió el costo de un sueño. Nació en Maine en 1802 y se fugó de su casa a los 12 años para escapar de su familia alcohólica y un padre abusivo. Vivió con su abuela en Boston y para los 14 años estaba enseñando en una escuela para niñas. Con el tiempo, le pidieron que enseñara una clase de mujeres en un manicomio para los perturbados mentalmente o locos que, en ese tiempo... Eran encerrados junto con los criminales y tratados como animales. Muchas de estas almas estaban con frío y harapos y las tenían en la oscuridad, encadenadas a las paredes y con frecuencia las flagelaban. Dorotea decidió de todo corazón ayudar a estas desdichadas proscritas de la sociedad y dedicó el resto de su vida a una visión indeclinable por reforma carcelaria. Visitó Penin <coughs> Visitó penitenciarías y presentó informes, testificó ante legislaturas, escribió artículos, pronunció discursos, visitó centenares de prisiones y cárceles y a todas partes a donde iba, se veía ante un nivel de sufrimiento que la enfermaba. Con un sombrero que la caracterizó y una chalina de lana, Dorotea viajó más de 60 mil millas por tren y carreteras, testificando que la providencia de Dios definía su senda. Horacio Mann dijo que ella tenía... Un magnetismo divino. Dorothea Dix fue una de las primeras reformadoras estadounidenses que habló en favor de los niños con problemas mentales. Cuando las legislaturas estatales votaban en contra de sus propuestas, ella simplemente redoblaba sus esfuerzos. Viajando por el extranjero, defendió la reforma carcelaria para los que tenían dificultades mentales en Bretaña y por toda Europa. Cuando estalló la guerra civil en los Estados Unidos de América, fue nombrada jefa de enfermeras del ejército para la Unión y se agotó organizando la atención médica para los soldados heridos. Cuando la guerra terminó, tenía 63 años y pesaba 95 libras, pero ni así. Estaba lista para jubilarse. Volvió a marchar a favor de los que tenían enfermedades mentales, dedicando otros 15 años. para viajar entre Maine y California, estableciendo ministerios para las víctimas olvidadas de la sociedad. «Veía que mi obra nunca se acababa», escribió, y siguió trabajando. Por los últimos 15 años de su vida, no tuvo casa a su nombre. Simplemente vivía en uno de los locales de los 123 asilos y hospitales que fundó. Falleció a los 85 años en su funeral. Se leyó Mateo 2535. Esto es lo que dice. «Porque tuve hambre». Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me vestisteis En la cárcel Y vinisteis a mí Dorotea pagó el precio Para perseguir su sueño Pero también Recibió una gran recompensa Que consistió en mejoras En todo el globo En el tratamiento De millones de personas Que sufren de enfermedades mentales El costo que ella pagó Por sus esfuerzos Fue real Pero los beneficios todavía surten de efecto por todo nuestro mundo hoy. Así que hay que reconciliar los sueños con el costo. Si usted está buscando una manera barata de lograr llegar a donde quiere ir, simplemente deténgase un momento. No hay tal cosa. Para realizar su sueño, si es un sueño dado por Dios, hay un precio que pagar, pero se lo aseguro, es un precio. que vale la pena pagar finalmente déjele su sueño a su posteridad mirando en retrospectiva a ese periodo en la historia de Israel una cosa salta a mis ojos y es esta este fue el sueño de David pero el edificio acabó siendo llamado el templo de Salomón fue el sueño de David pero se le llamó el templo de Salomón como ven David no solo aceptó eso sino que hizo que eso sucediera era su sueño es cierto Pero cuando el sueño no iba a cumplirse en su vida, Dios le dijo que se lo pasara a su hijo. David se negó a permitir que su sueño muriera cuando él muriera. Y aunque no le fue permitido construir el templo, el Señor le dio los detalles de la construcción que él pasó a su hijo Salomón. Esto es lo que dijo, según primero de Crónicas 28.10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla.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 El Espíritu Santo le había dado a David instrucciones con los detalles específicos del templo y David a su vez se los pasó a su hijo Salomón. Puedo imaginarme a David transfiriendo esa información de Dios a un plano arquitectónico, entregándoselo a Salomón y diciéndole, aquí tienes, hijo. Dios me dio esto a mí. Esto es lo que vas a construir. David Había soñado en construir un lugar permanente en donde Dios pudiera ser adorado y decidió dejar algo que honraría al Señor. Fue su sueño. Y los recursos que reunió permitieron que su hijo Salomón avanzara rápidamente en la construcción del templo. Las instrucciones de David a su hijo Salomón han sido dadas para pastores y misioneros y obreros cristianos desde entonces. Primero de Crónicas 28.20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 Antes de morir, David decidió pasar algo que viviría después de él. De su vida podemos aprender la gran importancia de soñar más allá de la duración de nuestros años. ¿Cómo puede Dios usarnos? ¿Qué es algo que Dios pudiera hacer por medio de cada uno de nosotros, incluso después de que nosotros ya no estemos aquí? Bien, cuando pienso en eso, a menudo pienso de esta manera. Recuerdo mis años de juventud, Y cuando cumplí los 16 años, mis padres me regalaron un ejemplar de la Biblia de referencia de Schofield. Eso fue parte de mi educación espiritual. Todavía tengo esa Biblia. La tesoro. En realidad era la única Biblia de referencia que había en ese entonces, hasta donde yo sepa. Era la Biblia estándar de referencia durante mis años de crecimiento, aún cuando data de 1909. Años después de que apareció. Años después de que C.I. Schofield compiló su Biblia. Todavía estaba ayudando a personas como yo a entender lo que la Biblia dice, lo que la Biblia quiere decir y lo que la Biblia significa para mí. Yo solo puedo esperar, y es mi oración, que de alguna manera pequeña, la Biblia de Estudio jeremiah que fue publicada en el 2013, tenga algo del mismo impacto en algún estudiante futuro de las Escrituras. Un domingo por la tarde, en 1771, un hombre llamado Valentín Howey entró a un restaurante en París para cenar. Se sentó cerca del escenario y el programa de esa noche presentó a ciegos en una comedia. Fueron un objeto de mofa y crueldad. La presentación estaba diseñada para hacer burla de su ceguera. Profundamente ofendido, Howey empezó a sentir en su corazón una preocupación por los ciegos. Algún tiempo más tarde, Howey, Notó a un muchachito indigente, ciego, que mendigaba monedas fuera de una iglesia en París. Dándole algo de dinero al muchacho, Howie se asombró al ver que el niño palpaba el grabado de las monedas para distinguir las cantidades. Eso le dio a Howie una idea. ¿Por qué no se podrían escribir libros con letras levantadas, como las imágenes en las monedas? ¿Acaso la gente podría aprender a leer con los dedos? Howie sacó al niño de las calles. Le ofreció comida y techo y diseñó un plan con bloques de madera y números y enseñó al niño a leer. En 1784, Howie empezó la primera escuela para niños ciegos del mundo. Estaba en París y uno de los primeros maestros fue el muchachito ciego que él rescató de las calles. Pero eso fue solo el comienzo. Varios años más tarde, otro muchacho llamado Louis nació en el pueblo de Coupe Bray, Francia. Su padre era agricultor y fabricante de riendas y aperos. Y el pequeño Luis le encantaba ver a su padre trabajar el cuero con sus herramientas. Pero la tragedia sobrevino en 1812 cuando el niño de tres años empezó a jugar con un retazo de cuero. Tratando de hacerle agujeros, la mano se resbaló y la púa le perforó un ojo. La infección pasó al otro ojo y el pequeño Luis acabó quedando ciego de ambos ojos por toda su vida. Un ministro local llamado Jacques Baloui conoció y quiso al muchacho y empezó a visitarle para leer la Biblia. Notando que el niño tenía una buena mente, el religioso decidió proveerle educación. Así que a los 10 años matriculó a Louis en la escuela que Haoi había establecido en París, en donde el muchacho demostró ser un estudiante brillante. Con el paso de los años, Louis empezó a enseñar a otros alumnos en la Escuela de París para ciegos. Estudió el método de Howey de lectura y también se enteró del sistema militar de comunicación desarrollado por un capitán del ejército francés que permitía a los soldados comunicarse en la oscuridad al pasar sus dedos sobre una serie de puntos y rayas. Todavía en su adolescencia, Louis Braille empezó a adoptar este sistema en un programa de su propia cosecha. Y en 1829, a los 20 años, publicó un librito sobre el método Braille De lectura. La escuela estaba en un edificio húmedo, a orillas del río Sena. Era frío e insalubre, y la comida y las condiciones eran malas. Luis contrajo tuberculosis, pero continuó trabajando en un sistema de lectura que empezó a propagarse y pronto fue exportado por todo el mundo. Cuando su salud se quebrantó, Luis dijo, «Estoy convencido de que mi visión en la vida se ha logrado. Le pido a Dios que me lleve». de este mundo. Ahora, deténgase un momento y piense en la reacción en cadena de ese sueño en cascada. Un hombre sintió en su corazón un peso por los ciegos cuando vio la burla que se echaba a los actores en el escenario y luego notó a un muchacho mendigo en las calles. Ese sentimiento le llevó a establecer una escuela y a intentar un sistema de lectura. Luego, un pastor local sintió la responsabilidad por un niño ciego en otra ciudad y le enseñó la Biblia y lo envió a estudiar. Ese niño ciego, Louis Braille, cultivó su deseo de mejorar y ampliar el trabajo de Huey. Y el mundo fue cambiado. Y como resultado, millones de almas invidentes han experimentado el gozo de leer la Biblia y otros libros por sí mismos ya casi por más de dos siglos. Nosotros, tal vez... Nunca produciremos un idioma para los ciegos, ni construiremos un templo para el Señor. Pero, por favor, recuerde, no hay tarea pequeña en la obra del Señor, ni tampoco sueños insignificantes. Nuestra obra nunca es rutina. Nuestro trabajo nunca se desperdicia. Y nuestro legado puede vivir más que nosotros mismos. Siempre me ha encantado la radio. Y todo en cuanto a la radio. desde sentarme junto a la radio cuando pequeño con mi oreja pegada al parlante a fin de poder oír los episodios del llanero solitario, hasta armar receptores de radio aficionado en mi adolescencia. Por razones que no puedo explicar, siempre me ha encantado la radio y la radio ha ejercido una atracción misteriosa sobre mí hasta donde puedo recordar. Cuando fui a la universidad en Cedarville en 1959, se me dio la oportunidad de radio de toda una vida. En Springfield, Ohio, estaba empezando una estación cristiana de radio en frecuencia modulada apenas a 15 millas de mi casa. No recuerdo cómo sucedió, pero me presenté a una audición para un empleo de locutor de anuncios y me dieron el trabajo. Todos los días, de lunes a viernes, conducía a Springfield para el turno de las 3 de la tarde a 11 de la noche en la estación W. ESFM presentaba las noticias locutaba los programas de peticiones musicales y ponía las grabaciones y reproducía programas de radio como Back to the Bible y otros me encantaba cada minuto y cuando se me pidió que ayudara a empezar la estación de radio en el plantel de la universidad, me uní con Paul Gatney, un compañero de la universidad y la que en ese tiempo era mi novia y a poco tiempo mi esposa, Donna Thompson Y empezamos la estación WCDR-FM. Esta estación tuvo un comienzo muy humilde. Tenía un transmisor de 12 vatios en el tercer piso del edificio de administración. Solíamos bromear entre nosotros diciendo que un buen día se podría oír la estación en el primer piso. Pero con el tiempo, esa estación creció y se convirtió en una red de estaciones que literalmente cubrían todo el valle con excelente música cristiana, Y el mensaje del Evangelio Personalmente pienso que Dios usó esa estación Para ayudar a que la Universidad Cedarville Creciera como ha crecido Cuando estaba en el penúltimo año Dios me llamó al ministerio Para mí fue absoluta y definitivamente claro Que tenía que ser predicador del Evangelio Así que de inmediato Me matriculé en el Seminario Teológico de Dallas Donna y yo nos casamos Justo después de la graduación de la universidad Y nos fuimos a Texas Para cuatro años de estudio en el seminario Lo que más lamentaba, si pudiera llamarlo así, era esto. Me encantaba la radio. Había pasado gran parte de mi vida participando en la radio y sin embargo ahora parecía que el Dios me estaba dirigiendo en una dirección totalmente diferente en términos de vocación o llamamiento para toda la vida. Así que la radio quedó al rescoldo por cuatro años mientras trabajaba en mis estudios de maestría. Pero lo que sucedió después... Es una de las experiencias más asombrosas de mi vida. Después de una corta experiencia como pastor de jóvenes en Nueva Jersey y 12 años como pastor de una iglesia que empezamos en Fort Wayne, Indiana, acepté el llamado de la iglesia Shadow Mountain Community Church en San Diego. Al año siguiente, empecé un programa de enseñanza de radio, cinco días a la semana, en una estación cristiana de radio en San Diego. El gerente de la estación, David Ruhlman, me ayudó a empezar con este nuevo formato y el resto es historia. Hoy, el programa Turning Point se transmite a diario en inglés por radio en más de 3,000 estaciones, solo en los Estados Unidos de América. Y en muchas de esas estaciones, el programa se transmite dos o tres veces al día. Momento decisivo, la edición en español se oye en todo país en donde se hable el español. Transmitimos más de 121 mil programas de radio y más de 4.000 programas de televisión fuera de los Estados Unidos de América cada año. Así que, puede ver que Dios no me llamó al ministerio y me quitó mi sueño. Me llamó al ministerio debido a que mi sueño era demasiado pequeño. Él tenía un plan mucho mejor y mucho más grande para mi vida. Como resultado de estas experiencias, he aprendido a confiarle a Dios mis sueños, incluso conforme avanzo hacia sus planes para mi vida. Le he dicho todas estas experiencias y le he proclamado este mensaje del Evangelio de la Biblia para decirle esto. Usted puede confiarle A Dios, la visión para su vida. Usted puede ser como Nehemías que dijo, Dios puso esto en mi corazón. Y cuando Dios pone algo en su corazón y le da un sueño, nunca se detenga hasta verlo realizado. Usted será una de las personas más bendecidas sobre la faz de esta tierra de Dios. gracias por continuar en este mensaje. Hemos titulado a este mensaje, Sueñe, Maximice su mañana hoy. Hemos explorado la diferencia entre una idea ilusoria que parece un sueño, y un sueño genuino que en efecto nos impulsa hacia el mañana que llega de manera inexorable, o que ha estado sucediendo en nuestro país por varias décadas, y muchos de nosotros hemos vivido en la parte principal de todo esto. El día de mañana consideraremos el tema de la oración. con la lección titulada Ore, consulte con su Creador. Vamos a hablar de lo importante que es entender y seguir la voluntad de Dios en cuanto al futuro, a diferencia de seguir nuestro propio criterio humano. Eso es mañana, aquí, a esta misma hora y por esta misma estación. No se olvide que tenemos unas cuantas cosas maravillosas que tienen lugar aquí en momento decisivo. Incluso un devocional que espero que usted lo reciba, Bien sea electrónicamente o por email. Busque más información respecto a esto en nuestro sitio web momentodecisivo.org. Asegúrese de acompañarnos mañana cuando abramos de nuevo juntos nuestra Biblia. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.